Te imaginas, s í es verdad, e s t a b a m u y quiebra, no habían pedido la quiebra, se hizo concurso de acreedores, los jugadores no querían a la selección, estaba todo desbocado, no había un peso,、eh, no, lo único ingreso eran los pases nacionales. Y bueno, siempre es un proyecto con gente del interior que empezamos a trabajar. Pero nos fijamos objetivos y bueno, felizmente lo hemos cumplido a todos, ¿no? Como tener, nunca entendíamos por qué no había dirigentes argentinos en los estados internacionales, nunca había estado. Y empezamos y lo logramos, empezamos con el presidente de la Sudamericana, en el caso mío y otros dirigentes más. El tema, el... Creo que fue importante también el tema de los técnicos full time estable. Que tuvimos que reforzarlo mucho en algunas situaciones, pero lo importante era que cumplan y que puedan demostrar el, el, el aumento que teníamos en ese momento de nuestra visión de, con el básquetbol. ¿no? Y bueno, y luego también hay que decirlo, porque esto es como una mesa, tiene cuatro patas y. Y cuando una pata no anda,、eh, las la cosas. La almuera s t a a está chueca. Y tenemos los árbitros que, con la Liga Nacional Argentina y con el avance que tenían los chicos, han demostrado de que ellos se han dado cuenta que tenían que perfeccionarse. Nuestros técnicos. También hacían cursos ellos en cada ciudad. Los dirigentes han visto que había que cumplir objetivos. Sin objetivos no pueden llegar nunca a nada. Creo que mi profesión de contador me ayudó muchísimo a solucionar el problema、eh, financiero y económico y manejar más o menos los presupuestos como tienen que ser. Y luego estos chicos increíbles que h e m s ido formando. Te imaginas, yo los conozco de los 15 años. Te imaginas un día cuando viajamos el primer torneo. A la Copa Acrópolis, que luego, cuando Vecchio me dijo, no puedo, presidente, jugar dos partidos de, con Uruguay, uno de d a y de uno de vuelta, si no vamos a llegar a ningún lado. Le dije, ¿cuántos partidos querés? Me dijo, 10 partidos por lo menos, le di 18. Fuimos a la Copa Acrópolis en Grecia, fuimos a la Copa Córdoba en España, los Golden Games, recién fuimos. A Toronto, que、pues、jugamos partidos previos con otros equipos, y así se empezó a trabajar. Y ahí me dice: hay un chico que va a ser muy bueno, ¿por q u e no lo llevamos? Le digo: ¿Cómo lo llevas m o para que veas? Le digo, pero no t á s loco, le digo, sí. Te imaginas con lo que sale el pasaje s e m e c a n t e vuelta, es una locura. ¿Cómo se llama?、Y、me dice: Fabricio v e r t e c a r o pero fue camiseta celeste. <ríe> Exactamente, le ayudaba al utilero, a todo. Y bueno, así se ha hecho todo esto, ¿no? con mucha pasión por parte de todo, de todo. Eh, estos chicos que realmente envidiable, también veníamos también después e n el, el transcurso de. Eh, tuvimos el problema allá de perder ese mundial de, en Melbourne del sub-22. El 97. El 97,、eh. perdón, no sé por qué he dicho. El 97, que tuvimos ahí Julio Lama, era el técnico, todos abrazados, técnicos, jugadores, llorando por, por lo que no había pasado. Y bueno, todo eso fue armando todo esto para que podamos tener este grupo extraordinario y nos llegar a donde hemos llegado, ¿no? Por eso es un trabajo conjunto de mucha gente, pero obviamente, en especial de ellos, ¿no? un p e s i d o fabuloso. Bueno, yo he involucrado también, por lo que estoy viendo, en, en, en algo muy importante para Argentina: que son los juegos. Este, de la Juventud, los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, un evento realmente muy importante. Sí, sí, por dos cosas. Desde que está el presidente Bach, se utiliza cualquier este, manifestación olímpica para que nos reunamos todos los presidentes de federaciones internacionales de deporte de verano. que Se llama s o i f estamos p e r m a n e n t e m e n t e reunidos viendo todo lo que podemos hacer. Pero también, obviamente, por este nuevo proyecto que ya hemos llegado a éxito, que es el 3 contra 3, de llegar a Tokio Olímpico. Y creo que ayudó mucho los Juegos Olímpicos de la Juventud, porque viendo este objetivo que teníamos, entramos en Singapur en el primer. Juego olímpico en Nairobi en el segundo y ahora en Buenos Aires directamente con 3 contra 3, y eso nos ayuda muchísimo a que el movimiento olímpico nos apoye y podamos llegar a Tokio con el 3 contra 3, aparte del tradicional 5 contra 5. Este aprovecho, ya que te tengo acá y siempre te voy a tratar de aprovechar, como me dice Santiago Ortega, cuando tenías moratoria, aprovecharlo porque siempre te dice cosas. ¿Cómo está el tema de, de las ventanas con el tema de la Euroliga y, y ese? Conflicto que no termina. No, nosotros ya nos olvidamos de eso. Realmente、eh, sentimos como que nos han traicionado.、Eh, no sabemos por qué. Sí, entendemos: una empresa privada, económica, con fines de lucro. Es muy difícil hablar con nosotros. Que lo único que queremos es tratar de desarrollar más el básquetbol en todo el mundo.、Eh, bo, bo, lo que pasa es que las, no se dan cuenta mucha gente, pero nosotros teníamos contratos en todos los continentes muy grandes con este objetivo, porque veíamos que era la única manera de acercarse en mano a nuestras federaciones nacionales y ayudarlas con todo lo que estamos haciendo. Ahora empezamos el desarrollo una por una a partir del año que viene. Era dejar los contratos de los, de los anteriores, dejar todo y empezar de cero. Con el único objetivo de llegar y desarrollar más en cada país el b a s c o Y e s o no, no lo entienden, ellos, por supuesto. Y nosotros seguimos, estamos muy contentos. Lo que pasa es que en Europa es Europa y España es una caldera. Porque la federación no maneja su liga, la liga no maneja sus clubes, en otros países también. Y eso, y, y la, y la, y la, La locura de alegría que tienen todos los asiáticos, los africanos y toda América,、eh, para ellos no sirve. Pero nosotros estamos contentos, esto ha sido un éxito, hemos cumplido todos los objetivos, seguimos para adelante. Y bueno, algunos, lamentablemente, espero que no sea mi país que caiga en el medio y no pueda llegar al Mundial, pero. Este, felizmente hemos, hemos querido lo que queríamos: nuevos jugadores, nuevos equipos. Miren lo que se han clasificado ya, ni soñábamos que estén en, en un mundial. Además, lo que no ven tampoco es que nosotros q u e r i m o ser s más inclusivos. Hemos, empez, hemos aumentado de 24 a 32 equipos y para eso necesitamos un sistema de competición que se adapte a esa nueva inclusión、eh, que queríamos. Tenemos mayor visibilidad en nuestro deporte, tenemos equipos de trabajo en todos los países que juegan. Para poder organizar un torneo internacional o partidos internacionales. Y todo hemos hecho así, nos hemos sacado todo y hemos empezado de cero. Felizmente nos va bien, estamos contentos. Gracias, gracias, lo mejor. ¿eh? Un abrazo grande.